¿Es el cristiano responsable por la mayoría de los males del mundo? Esa es la acusación que lanzan los nuevos ateos, que aducen que la religión, y el cristianismo en particular, tienen la culpa de todos los males del mundo. El doctor David Jeremiah dice que es una acusación muy fuerte, considerando que en menos de un siglo, los regímenes ateos han asesinado a más de 100 millones de personas. Hoy, el momento decisivo, el Dr. Yeremaya corrige a los revisionistas de la historia que afirman que la religión envenena al mundo. Con ustedes el doctor David Yeremaya, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Nunca pensé que vería el día cuando los ateos estarían furiosos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. En unos momentos vamos a volver a este mensaje que es base para el primer capítulo del libro Nunca pensé que vería el día, que ya está en español y en circulación. Por cierto, le animo a que dedique un momento hoy según Dios ponga en su corazón y eleve una oración para que Dios bendiga este libro desde su comienzo y que las personas lo lean o que lo tomen por curiosidad y que Dios use esa curiosidad para llevarlos a su Hijo, el Señor Jesucristo. Este libro será valioso para los creyentes que pelean la buena batalla en esta guerra cultural en que nos hallamos hoy. De todos los libros que he escrito, quiero que usted tenga este, tal vez más que cualquiera de los otros, porque me doy cuenta de que este libro responde a preguntas que circulan hoy entre los cristianos y entre los creyentes que están sufriendo insultos por su fe. Esto es especialmente cierto en lo que tiene que ver con los ateos furiosos de nuestro día que están despotricando contra los cristianos cada vez que tienen la oportunidad. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y cómo respondemos? Y para empezar, ¿por qué los ateos están tan furiosos? Quiero decir, si no creen en Dios, ¿por qué están tan furiosos contra Dios? Responderemos a algunas de esas preguntas en unos momentos. Al continuar nuestro mensaje de esta serie titulado Nunca pensé que vería el día... Cuando los ateos estarían furiosos. Empezamos esto ayer y todavía no hemos terminado. ¿Qué deberíamos decirles a los ateos que están tan furiosos contra Dios y furiosos contra los cristianos? Nunca pensé que vería el día cuando los ateos estarían furiosos.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 El muchacho está estupefacto con la mano sobre la boca... ...contemplando la ruina de lo que fue la vivienda de su familia... ...ruina causada por su propia codicia y despilfarro. Se ve como si acabara de darse cuenta de que ha sido necio y cruel. Se ve sin esperanza. En lugar de un ternero gordo... ...hay un esqueleto pelado emblanquecido de un animal... ...yaciendo sobre la hierba sin cortar. Podemos adivinar la aflicción, la resignación... y el fracaso que se apoderó de la familia y su casa durante la insolente ausencia del muchacho. ¿A quién puede echarle la culpa, sino a sí mismo? La desolación es infinita, y el escritor dice, al examinar los restos melancólicos de mi propia iglesia, de la cual petulantemente yo salí en estampida, sentí lo mismo. Era terrible y estaba mal, pero, ¿qué voy a decir? ¿Dónde había estado yo cuando se me había necesitado? La experiencia cristalizó todo lo demás que le había sucedido en la vida y Peter Hitchens volvió a Dios. El hermano de uno de los ateos más famosos del mundo ahora es cristiano y su libro Furor contra Dios es primordialmente una respuesta a algunos de los argumentos que su hermano ateo ha presentado. Así que tenemos dos hitsets uno en el lado correcto y otro en el lado equivocado. Los ateos están furiosos porque su arrogancia los está rebajando. Sus promotores los están abandonando. Y en tercer lugar, están furiosos porque sus argumentos los están dividiendo. Permítame darles una ilustración. Un argumento clave de los nuevos ateos contra la religión y el cristianismo es que la religión es responsable por la mayoría de mal y dolor en la historia del mundo. Lo han oído decir. Christopher Hitchens popularizó este argumento en su libro diciendo Las faltas del mundo se deben agradecer a las supersticiones retrógradas que estorban el avance del mundo, que estorban su destino racional y científico. Elimínese la religión y el mundo será un lugar mejor. La religión solo ha conducido a la violencia, deshonestidad intelectual, opresión y división social. En su libro titulado Cómo funciona la mente, Steven Pinker escribe Las religiones nos han dado lapidaciones, quema de brujas, cruzadas, inquisiciones, yihad, fatá, terroristas suicidas, tiroteos contra clínicas de abortos y madres que ahogan a sus hijos a fin de volver a reunirse alegremente en el cielo. Como Blas Pascal escribió, los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen debido a su convicción religiosa. En otras palabras, opinan que todo es culpa de la religión. Si usted ha estudiado algo de historia, sabe que no hay duda alguna de que se han cometido terribles atrocidades en el nombre de la religión. No obstante, la argumentación atea de que la religión lo envenena todo no es otra cosa que un revisionismo de la historia. En su libro ¿Qué es tan grandioso en cuanto al cristianismo? Denis de Souza cita la investigación... que ha hecho para contrarrestar las acusaciones de los ateos. Si usted no recuerda ninguna otra cosa de lo que estoy diciendo, espero que no olvide esto. Este escritor se concentra específicamente en las cruzadas, la Inquisición y la cacería de brujas en Salem. Su investigación es voluminosa, pero voy a darles un breve sumario. Empieza con las cruzadas, que supuestamente causaron la masacre de miles. De Sousa recuerda a los lectores que las cruzadas fueron un esfuerzo de los cristianos por recuperar el territorio que los ejércitos islámicos les habían arrebatado. En el siglo XII, 200 años después de que las fuerzas islámicas se apoderaran de su tierra, los cristianos finalmente contraatacaron. En el contexto de la historia de la guerra no hay nada que garantice que se considere las cruzadas un crimen histórico mundial de algún tipo. Los cristianos lucharon por defenderse de la conquista extranjera en tanto que los musulmanes luchaban para continuar conquistando tierras cristianas. Eso es lo que fueron las cruzadas. No fueron genocidios. No fueron asesinatos en masa. Fueron simplemente una pelea por territorio que en un tiempo les pertenecía, que les había sido arrebatado y que estaban tratando de recuperar. Hablando de la Inquisición en España, de Souza descubrió que las imágenes horrorosas de la Inquisición son principalmente un mito inventado por los enemigos políticos de España, principalmente escritores ingleses que moldearon nuestra comprensión estadounidense de este suceso. Citando el libro de un escritor llamado Carmen de Souza, señala que el número total de personas ejecutadas por herejía por la Inquisición española fue aproximadamente de 2.000 personas. Aunque no es una cifra insignificante, es importante recordar que las muertes ocurrieron en un periodo de 350 años. Eso no es lo que se oye cuando la gente habla al respecto. El otro supuesto genocidio religioso fueron los juicios contra las brujas en Salem, Estados Unidos. ¿Lo ha oído? De nuevo, esto es el resultado de la investigación. ¿Cuántos murieron en esos juicios? ¿Miles? ¿Cientos? en realidad menos de 25. Tal como lo oye, 19 fueron sentenciados a muerte y otros cuantos murieron en la cárcel. En un debate por escrito sobre el tema, ¿es el cristianismo bueno para el mundo? Christopher Hitchens propone que la religión en general y el cristianismo en particular son responsables por la mayoría de males del mundo. El teísta Douglas Wilson responde con esta interesante respuesta. ¿Tú dices que si el cristianismo quiere irrogarse el crédito de la obra de cristianos destacados o el trabajo de beneficencias famosas, entonces debe en toda franqueza aceptar la responsabilidad del opuesto? En pocas palabras, si destacamos a nuestros santos, ¿vas a exigirnos que también destaquemos a nuestros charlatanes? Nuestros perseguidores, nuestros embajadores, nuestros traficantes de esclavos, nuestros inquisidores, nuestros farsantes, nuestros televangelistas y así por el estilo. Ahora bien, permíteme el privilegio de destacar la estructura de tu argumento. Si un profesor se irroga crédito por el estudiante que dominó el material, sobresalió en sus exámenes finales, siguió a una carrera que lo benefició a sí mismo y a la universidad en la que se graduó, el profesor debe... La equidad lo dicta. ¿Ser calificado por el holgazán marihuanero a quien expulsó de la clase en la segunda semana? Ambos estuvieron formalmente matriculados, ¿no es verdad? Ambos fueron alumnos, ¿verdad? Lo que estás diciendo es que al cristianismo hay que juzgarlo no solo en base a los que creen en el evangelio en verdad y viven de acuerdo al mismo, sino también en base a los cristianos bautizados que no pueden escuchar el sermón del monte sin reírse y sin una vida que lo refleje. ¿Estás diciendo que los que sobresalen en el curso y los que fracasan son lo mismo? Esto me parece una manera curiosa de proceder. Así que los ateos están furiosos porque su arrogancia los rebaja, sus promotores los abandonan, sus discusiones los dividen. Hay una cuarta razón. Los ateos están furiosos porque sus adversarios los están derrotando. En su libro Hay un Dios, Anthony Flew, Relata el episodio cuando conoció a un científico israelí llamado Harry Schwerer, que refutó punto por punto lo que llamaba el teorema de los monos. El teorema de los monos plantea una interesante pregunta. Presten atención a esto. Si no aceptamos la creación, que en el principio Dios creó, entonces hay que responder a la pregunta, ¿cómo empezó el mundo? Una de las respuestas que los ateos dan es algo así como la combustión espontánea y que dice que en última instancia todas las partes se reunieron porque sí y acabaron con lo que hay. Entonces, usaron la analogía de una multitud de monos aporreando teclados de computador y a la larga produciendo un soneto de Shakespeare. Pero, según Flu, Schwerer contó que el Concilio Británico Nacional de Arte en realidad realizó un experimento. Pusieron una computadora en una jaula con seis monos, y después de un mes, los monos habían producido unas 50 páginas y arruinado los teclados, pero no había ni una sola palabra en las 50 páginas de garabatos mecanografiados que produjeron. Ni siquiera un yo o un uno, con espacios de separación que se pudiera interpretar como palabra. Así que... ¿Cuáles son las posibilidades de que los monos produzcan accidentalmente un soneto de Shakespeare? El científico responde de manera concluyente de esta manera. Si se tomara todo el universo y se le convierte en fichas de computador, olvidándose de los monos, cada ficha pesando una millonésima de gramo y cada ficha capaz de realizar 488 pruebas un millón de veces por segundo, si se convierte todo el universo en microfichas de computadores y las fichas hacen un millón de cálculos por segundo y producen letras al azar, ni así se conseguiría un soneto por casualidad. Y sin embargo, el mundo piensa... que los monos pueden hacerlo todos los días. Somos dados a pensar, si no prestamos atención, que si alguien dice algo e incluye en su nombre la abreviatura de algún título doctoral, automáticamente es verdad. Pero mucho de esto es una perugroyada tan absurda que es difícil comprenderla cuando se llega a la base de todo eso. Así que los ateos están furiosos porque su arrogancia los rebaja, sus promotores los abandonan, sus discusiones los dividen, sus adversarios los están derrotando y esta es mi favorita de todas. Los ateos están furiosos porque su amnesia los desacredita. Todos tienen amnesia, absolutamente todos. Richard Dawkins ha escrito, No hay ni la más mínima evidencia de que el ateísmo sistemáticamente influye en la gente para que haga cosas malas. Ateos individuales tal vez hagan cosas malas, pero no hacen cosas malas a nombre del ateísmo. De nuevo, echamos mano a la investigación hecha por Dinesh de Souza. Escuche este análisis de los males del ateísmo, leo textualmente. En los pasados 100 años o algo así, los regímenes ateos más poderosos, Rusia comunista, China comunista y Alemania nazi han exterminado personas en cantidades astronómicas Stalin fue responsable por alrededor de unas 20 millones de muertes, el régimen chino de Mao Zedong por una aturdidora cifra de 70 millones de muertes. Hitler se queda en un distante tercer lugar con alrededor de 10 millones de asesinatos, 6 millones de ellos judíos. Tenemos que darnos cuenta de que los regímenes ateos en un solo siglo han asesinado a más de 100 millones de personas. Cualquiera que sea la causa por la que los regímenes ateos hacen lo que hacen, el hecho indisputable es que las religiones del mundo puestas juntas en 3.000 años no se las han arreglado para matar ni siquiera una cifra aproximada al número de personas que se han asesinado en nombre del ateísmo en las pasadas cuantas décadas. Es tiempo de abandonar la mantra que se repite sin pensarlo de que la creencia religiosa ha sido la principal fuente de conflicto y violencias humanas, el ateísmo y no la religión es responsable por los peores asesinatos masivos de la historia. Finalmente, los ateos están furiosos porque sus evaluaciones los engañan. Esto va a ser una sorpresa para muchos, pero el ateísmo en realidad está en problemas. Su futuro parece descansar cada vez más en creencias privadas de individuos antes que en el gran dominio público que en un tiempo consideraba su hábitat natural. La retórica de los nuevos ateos del pánico, que es otra señal de debilidad. El ateísmo, según la revista Christianity Today, sabe que está perdiendo tanto la discusión como la marejada global. Los relatos de energía global de la religión están por todas partes cuestionando la gran narración del progreso evolucionario. Los mejores filósofos están tomando en serio la hipótesis teísta. Los pensadores ateos están más que contentos al aparecer en los programas de charlas de la nación para promover su libro más reciente, pero no han logrado comunicar una visión contundente del ateísmo que sea capaz de atraer y retener grandes números. De nuevo, Como lo dice muy bien Dennis de Sousa, Dios ha vuelto. El cristianismo está ganando y el secularismo está perdiendo. Dios es el futuro y el ateísmo está de salida. O como lo dijo un presentador de televisión, los ateos tal vez estén vendiendo libros pero no están ganando convertidos. El cristianismo está ganando convertidos por todas partes y las congregaciones están tomando las escrituras en serio y gozosamente. Permítanme darles unas cuantas estadísticas reales de lo que tiene lugar en el mundo. La cifra de ateos no está creciendo. En un artículo con un nombre algo engañoso, Cálculos Numéricos Cristianos, George Weigel informa de reportajes para la Fortress Press, esta cifra del 2011. Comparados con los 2.300 millones de cristianos, hay como 1.600 millones de musulmanes, 951 millones de hindúes, 486 millones de budistas, 458 millones de religiones tradicionales chinas y 137 millones de ateos, cuyo número en realidad se ha reducido en la década pasada a pesar de los maullidos de Richard Dawkins, Christopher Hitchens y compañía. Un conjunto de estadísticas comparativas de crecimiento es contundente. Para mediados del 2011 habrá un promedio de 80.000 nuevos cristianos por día, de los cuales 31.000 serán católicos romanos y mil nuevos musulmanes por día, pero 300 ateos menos cada 24 horas. El crecimiento continuo del cristianismo, comparado con la declinación del ateísmo en cifras absolutas y considerando a los ateos como un porcentaje de la población total del mundo, sugiere la posibilidad de que el carácter vital del nuevo ateísmo, exhibido en su crudeza antes de la visita del Papa Benedicto a Gran Bretaña en septiembre de 2010, tenga que ver con el temor oculto de los ateos de que están perdiendo y que el tiempo se les está acabando. Es improbable que se oiga esto en los medios de comunicación. Las cifras son, sin embargo, reales y muy significativas. Otro escritor dice, «Algunos ateos están furiosos porque en realidad están tratando de figurarse las respuestas a las preguntas de su corazón». En uno de los libros que leí, hallé algo en cuanto a Bertrand Russell, uno de los ateos más famosos de la historia. La hija de Russell piensa que toda la vida de su padre fue una búsqueda de Dios. Ella escribe, «En alguna parte de los recovecos de la mente de mi padre, en lo más hondo de su corazón, en lo más profundo de su alma, había un espacio vacío que en un tiempo llenaba a Dios». Y él nunca halló otra cosa para poner ahí. Tenía un sentimiento fantasmagórico de no pertenecer, de no tener lugar en el mundo. En un penetrante pasaje, el mismo Bertrand Russell dijo... Nada puede penetrar la soledad del corazón humano... ...excepto la intensidad más alta de la clase de amor que los maestros religiosos han predicado. Lo que está diciendo es que aquello en lo que nosotros creemos... Todo lo que atesoramos y todo aquello contra lo que los ateos han luchado, todo contra lo que ellos han despotricado, todo aquello de lo cual han hecho mofa en público cuando se trata del alma de uno mismo, el corazón, el sentido de pertenecer y buscar significado en la vida. Incluso alguien tan famoso como este ateo dijo, lo que yo estoy buscando no se puede hallar en ningún otro lugar, excepto tal vez en la religión que enseñan los maestros religiosos. Así que eso es lo que debemos saber. No hay por qué retroceder ni avergonzarnos de nuestra fe. Los ateos no ofrecen nada mejor que el cristianismo. Tienen muchas más preguntas que respuestas y muchas de sus respuestas ni siquiera son honestas. Así que la próxima vez que alguien se le acerque para despotricar contra su fe y hablarle de que probablemente no haya un Dios y que somos buenos simplemente por ser buenos, solo recuérdeles que hay un Dios. De hecho...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 Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa o también Isaías 40 25. a qué pues me haréis semejante o me compararéis dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y finalmente, Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Me alegro de estar del lado de Dios. ¿Y usted? Me alegro de que un par de ambiciosos escritores ateos no puedan demostrar que el Dios a quien sirvo no existe y que probablemente están usando su plataforma más para vender libros que para enseñar lo que creen. Pero debemos levantarnos y ser firmes en nuestra creencia en Dios y en que no somos ateos. Nosotros estamos del lado de Dios. Somos teístas y no ateos. Creemos en Dios y le honramos y le adoramos. Este es el fin de esta primera lección y el fin del primer capítulo del libro Nunca pensé que vería el día. Quiero animarle a que se comunique con nuestro departamento de servicio al cliente y ordene su ejemplar. Volveremos a vernos aquí mismo el lunes para considerar la lección Nunca pensé que vería el día cuando los cristianos no sabrían que están en guerra. Prepárese desde ya para acompañarnos al continuar nuestra jornada por la serie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 San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.